Este fue uno de los éxitos de los Tigres del Norte. Son las 4:15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor. Si me hace el favor. Póngame una canción que no hable de amor. Quiero que sepa esa mujer que su adiós me dolió, que me dio un gran dolor. ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le nota en la voz que la quiso en el alma con amor verdadero. Es verdad, compañero, yo la quise amorir, la adoré como a nadie. Pero no hubo dinero y se fue tras el brillo que produce el metal. Y señor locutor, eso me hace llorar. Bueno, bueno, bueno, dígame. Señor locutor, si me hace el favor, dígale a ese señor que no mienta por Dios. Dígale que si ya se olvidó que a esa buena mujer. もう一つは、い ¿Qué historia de amor? ¿Qué historia? No, Oigan, escúchenme los dos. El amor es así: a unos hace gozar y a otros hace sufrir. Usted, el primero que habló. Y La hizo llorar, hoy pídale perdón. Si me estás escuchando, donde quiera que estés, por favor te suplico que perdones mi error. Y es demasiado tarde, esa santa mujer se murió de tristeza el día que nací yo. Es que eres tú mi hijo, discúlpeme, Señor. Padre no es el que engendra. さあ